Bueno, ayer a la tarde hubo un movimiento en la ciudad de Santa Rosa porque estuvo la marcha de, eh, de los jubilados y jubiladas que eh, como cada miércoles se concentran en el centro de Santa Rosa, y ayer eh, le sumaron al reclamo al Gobierno Nacional por este, la ley de jubilaciones para que aumente las jubilaciones y también este, respete algunas otras cuestiones que tienen que ver con los derechos de jubilados y jubiladas. Eh, estuvieron marchando los jubilados y jubiladas a favor de la CPE por todo este embate que se viene, que tiene que ver con el desembarco de Clarín en Santa Rosa, el nuevo desembarco de Clarín en Santa Rosa. Y en línea con eso, eh, ahí cerquita, cerca de la Cooperativa Popular de Electricidad, eh, se armó toda una movida para festejar los 90 años del servicio eléctrico en la ciudad de Santa Rosa. Y no es nada poco 90 años de un servicio básico y casi un derecho humano tener luz en Santa Rosa y que lo preste la Cooperativa Popular de Electricidad. Por eso de ese tema y de otros, vamos a hablar con Oscar Nocetti, que es ex presidente de la CPE y que nos atiende amablemente a esta hora de la mañana. Eh, profesor Nocetti, buen día, ¿cómo le va? Hola Mauro, ¿cómo andas? usted? Muy bien, gracias por atendernos un ratito, Oscar. Eh, bueno, simplemente una, este, lo que pasó ayer, este, que, una, una apreciación de lo que pasó ayer, que fue un festejo, pero también con reivindicaciones populares en la calle de algo que pasó hace 90 años, que parece muchísimo, y pasaron muchas cosas durante este tiempo. Eh, un poco también festejando que la cooperativa siga prestando el servicio de energía en Santa Rosa y en algunas ciudades interconectadas. Sí, eh, es una fecha muy cara, muy, muy apreciada por nosotros, porque bueno, vamos festejando, cada 10 años vamos haciendo un festejo y ahora en un momento bastante serio para el, para el cooperativismo y para la CPE en especial, eh, tenemos razones para festejar la energía que tenemos a la distribución de la energía eléctrica desde hace 90 años y que, y que ha sido, digamos, cubierto esa necesidad de la población con solvencia, digamos que, que no hay quejas mayores sobre cómo funciona el servicio eléctrico porque usted ve que hay tormentas, hay grandes eventos climáticos y... y de parte nuestra siempre respondemos, si hay algún problema más serio en algún otro lado, obviamente que no nosotros no podemos evitarlo, pero el grado de eficiencia que muestra la cooperativa en el servicio eléctrico es muy alto y las inversiones que se hacen para que eso se produzca son muy grandes. Uh -huh. Y bueno, y ahí estamos este, dando respuesta. Pero además se junta esto con varias cosas. Primero con el reclamo de los vecinos de acá y de todo el país que están en la calle. Indudablemente no son solamente los jubilados, aunque son los que más empujan en la calle y que sufren muchas veces los mayores garrotazos, sino hay mucha población, mucha gente, muchos pueblos, muchas ciudades que han salido a la calle a mostrar su disconformidad con un gobierno que que solamente parece pensar en las grandes corporaciones, en, en pedir préstamos y en endeudarnos por décadas, y mostrar una ineficacia en el arte de gobernar que llama la atención, este, además de que vino con el gran discurso de combatir la corrupción, y vemos que las cosas no están muy claras, especialmente a nivel de Secretaría de de presidencia, ¿no? Uh -huh. Pero eso se agrega de además de la gente en la calle y los reclamos de distintos sectores que nosotros no solamente tenemos el servicio eléctrico sino el servicio de telecomunicaciones y el servicio de telecomunicaciones está en este momento en riesgo porque va a desembarcar en ese rubro con todos los recursos que tiene el grupo Clain nuevamente es un monopolio Klein. claro no es cualquiera Y es un monopolio que donde entra depreda. Eso lo ha hecho en Córdoba, que prácticamente se ha transformado en la única alternativa de telecomunicación. Lo ha hecho en Mendoza, lo ha hecho en Rosario. Eh, lo que hace es alambrar los, los lugares donde entra depredar y, y, y quedarse con el, con el monopolio de telecomunicacional eh, tiene la absoluta prioridad en generar contenidos y a su vez en generar mentalidades, conciencia en los lugares donde está, es, es, es, es un, digamos, es un, no es una or organización empresarial cualquiera, es una organización empresarial que tiene un poder muy grande que genera una gran asimetría con las otras empresas, como puede ser con la cooperativa, porque muchos, algunos dicen, cacarean diciendo, bueno, está bien que los vecinos de Santa Rosa y Toay con, eh, tengan alternativa y que haya competencia y que cada uno pueda elegir. Eso nosotros lo hacemos en el gas, en, en, en muchos servicios, competimos, y de hecho en telecomunicaciones también. Nosotros no tenemos riesgo de competir, eso no nos plantea problemas, sino la asimetría, cuando usted no compite, sino que está enfrentado a una organización muy poderosa que tiene mayor capacidad económica que usted, que tiene mayor capacidad eh, eh, tecnológica que usted, que tiene mayor capacidad de incidencia política que usted y que tiene mayor libertad para, para influir, para incidir, pongámoslo entre comillas, que usted, porque sus procedimientos este, son muy conocidos. Entonces, cuando dicen, sí, está bien, que compitamos en un pie de igualdad, pero es que cuando hay esas asimetrías tan grandes, eso no hay, no hay competencia legal o, o por lo menos, o por lo menos este, igual no estamos en un mismo plano de igualdad Clarín que nosotros, Clarín tiene mucho más poder económico, poder empresarial en el sentido de, de tecnológico, en fin tiene todo, todos los recursos y además tiene siempre los favores de funcionarios de los estados y a veces hasta de los municipios este, porque bueno lo vemos este de pronto el desembarco de Clarín este, ha sido puesto, se le ha puesto alfombra roja, Pareciendo, pareciera que no conocen lo que Clarín hace en los distintos lugares del país. Eso es, es imperdonable. Eh, hay un sindicato que está detrás de esto haciendo lobby y presionando para que los proyectos de Clarín sean aprobados y sigan adelante, Este, donde, bueno, usted dice bueno, son organizaciones que uno no espera que, que hagan una cena y de inviten a los funcionarios de Clarín este, para, para ver en qué pueden ayudarlos y, y después se ocupen de, de hacer lobby dentro del municipio para que el proyecto de Clarín funcione y eso ligado a personas de, de, de, de un ...de un este, sindicato, uh -huh. Además, hay cosas muy serias aquí, una vez que está clarina ya, como pasó en Córdoba, pasó en Mendoza y en tantas ciudades no hay mucho que hacen, depredan, eliminan, eh, eliminan otras empresas y después se quedan con el absoluto control de las telecomunicaciones y del discurso, de la mentalidad que generan esas organizaciones con un discurso único y que no hay con qué confrontarla. Y ese discurso único y ese poder que tienen es, es también un poder político, porque también empiezan a incidir en, en, en, en los partidos políticos, en el engrandecimiento o en la desaparición de partidos políticos, en, en la elección de quienes van a ser candidatos. Empiezan a tener un poder político muy grande... Y bueno, en Córdoba, yo siempre digo, Córdoba es el ejemplo. ¿Qué es lo que se ha transformado Córdoba hoy de lo que era? De aquella Córdoba que yo conocí cuando fui a estudiar del cordobazo, Navarrazo, Vigorazo y de las grandes movilizaciones este, populares. Hoy este, parece un paciente en estado de coma. Se derechizó. Todos piensan lo mismo, todos este, solamente piensan el cordobesismo, es una, el nombre de una forma de hacer política, Donde solamente piensan en ellos, no les interesa el país, sino este, a un grupo reducido de, de políticos que son siempre los mismos, y bueno, y que son este, políticos que tienen el respaldo, el apoyo. De, de esta empresa. Uh -huh. eh, profesor, ¿Y eso va a pasar ¿qué, acá. ¿qué, ¿Qué cree que puede llegar a pasar en el Consejo Deliberante? Hoy hay sesión ordinaria en el Consejo y va a ingresar o van a ingresar los tres proyectos que presenta el Ejecutivo para que los trate eh, el Consejo Deliberante a través de las comisiones, donde eh, ya conocemos más o menos los pasos que van a tener estos proyectos. Pero como usted recién decía, este, en el Consejo Deliberante. Eh, hay concejales del oficialismo que hasta ahora no se han manifestado a favor de la cooperativa. Eh, sí sabemos de alguien, que es eh, un concejal que fue el primero que levantó la mano y dijo, esto nosotros no lo vamos a, a acompañar, que es el, el, el concejal Mariano Alfajeme, que, que representa a Patria Grande, pero también la viceintendenta de la ciudad de Santa Rosa es parte del sindicato que usted recién acaba de decir, están haciendo lobby por Clarín. ¿Qué puede llegar a pasar en el Consejo Deliberante con esos proyectos que impulsan eh, la posibilidad de que Clarín siga desparramando sus tentáculos por Santa Rosa? Mire, primero que los silencios que hay son muy, este, muy llamativos y preocupantes a la vez, de parte de los concejales. Eh, todos ellos ya conocían los antecedentes de este proyecto, si bien no se había presentado en forma orgánica como entran ahora ya había conocimiento incluso los medios de prensa hace, hace rato que vienen tratando el tema y y, y y nadie dice nada hay un silencio allí muy este, preocupante como le decía pero a su vez se, ese proyecto se se presenta dentro de un digamos de un escenario de gran bronca de parte de la gente por lo que está pasando económicamente, políticamente en el país, por la degradación que están sufriendo los jubilados, los, los obreros, los, los ama de casa, de todos lados, la, la gente de la salud en, a nivel nacional estoy hablando. Entonces, eh, las cosas son complicadas para los concejales. Y además hay un escenario de una campaña política que está en cierne, que está activa y que dentro de pocos días, de semanas, hay que votar. Así que a mí me parece que en este contexto lo que van a hacer es recibirlo y, y votarlo después de las elecciones. Porque no está el horno para bollo. Eh, yo creo que el día que empiece a esto a menearse dentro del Consejo y que empiecen a haber reuniones y discusiones, y especialmente el día que, que, que decidan que haya que votar este proyecto, va a haber una movilización popular muy grande. Uh -huh. Es mi impresión. Haber uh -huh. mucha gente que está indignada con, con, con la facilidad con que permiten meter el zorro en el gallinero. Uh -huh. Esa es la impresión que tengo, y que, los, y que los concejales debieran tomar en cuenta que la gente se está hartando y... Y se está, está muy enojada con aquellos que no cumplen sus deberes en defensa de la comunidad, de los vecinos, en defensa de los intereses populares. Yo creo que eso está en la calle y que ir contra eso es jugar con juego. Eh, profesor, ¿cree que la situación es eh, distinta a las luchas que se hicieron aquí en Santa Rosa cuando todavía no estaba la ley de medios y la cooperativa? Eh, peleaba por tener su canal de televisión, que finalmente lo, lo pudo tener y funciona, este, y está en la actualidad saliendo al aire, teniendo producción. Eh, comparado con este desembarco de Clarín, ¿le ve alguna, alguna significancia, algunas cosas que se vinculen sí. o creen que es otra cosa? Hay similitudes y hay diferencias, ¿no? Hay similitudes porque... Estamos peleando de en, en, en defensa del movimiento cooperativo cuando nosotros pedíamos licencias, frecuencias, para tener servicios de telecomunicaciones. Eh, había había, un, gran, había un, un gran interés en que la cooperativa participara porque los costos que tenían los servicios de televisión por cable, especialmente los costos de telefonía eran, y de internet, eran muy altos. Finalmente la cooperativa pudo dar televisión, pudo dar telefonía fija en ese momento y pudo dar internet, y los precios bajaron, las tarifas bajaron, los costos bajaron significativamente para los vecinos. El internet de la cooperativa es una de las más bajas del país en sus costos. Es este, y un servicio que ha ido creciendo y la demanda de la población ha transformado a la cooperativa en un, en un gran partícipe de la distribución de Ancho de Banda, en, no solamente en Santa Rosa y Tuay, sino en Catriló, en Anguil, en, en Atalibarroca ahora, estamos junto con la provincia, con Aguas del Colorado, tratando que ciertos servicios, como es el de internet y la disponibilidad de Ancho de Banda, estén en manos de los pampeanos. A mí me llama la atención que esta... esta este, eh, el entusiasmo de algunos concejales o del municipio para que entre este grupo colisiona frontalmente con una política pampeana de que, las, de que ciertos rubros de las telecomunicaciones estén en manos de los pampeanos. Pareciera que la provincia va por un lado y, y el, por lo menos, no sé si el, el, el municipio parte de él, va por otro. No conozco yo las... las las internas del municipio pero supongo que dentro del municipio alguien debe tener o algunos deben tener en claro que la provincia va por otro lado y que, hay, y que funcionarios y el gobernador mismo han expresado su preocupación por la posibilidad del desembarco de Clarín en la provincia porque tienen claro que no es un proyecto solamente económico de que van a invertir el viejo truco como decía mi padre eh, ...que van a invertir y que van a generar trabajo... ...en este momento el Grupo Clarín está... ...según versiones que nos han dado... ...están en, en un proyecto de despedir 3.000 eh, empleados... De, ...del grupo de, de ese monopolio... Nunca, ...nunca se han ocupado de generar especialmente... ...atender los intereses populares... ...son una empresa que tiene fines de lucro ganancia con el la mínima ma, la mayor ganancia con la mínima inversión este, y además siempre se han caracterizado por tener poder de lobby y por po y, y tener el poder de convencer dicho dicho esto entre comillas uh -huh. a quienes este, suelen oponerse a esto entonces digamos a mí me parece casi un acto de irresponsabilidad eh, aprobar así a, a otro cerrado y, y, a, y, y sin ninguna discusión vecinal, sin ninguna participación de la comunidad de espaldas a los vecinos un, una cosa que es, es sabida porque no hay nada que aprender ya todos lo sabemos el efecto político ¿no? que va a tener el desembarco y posterior monopolio que ejercen esos grupos cuando entran a un lugar uh -huh. no, no se puede nadie hacerle el tonto acá sino, no, sin, sin que tengamos que pensar nosotros que hay algo detrás, algo muy jugoso para que de pronto cambien de idea y, y estén dispuestos incluso a confrontar con el gobierno provincial o con gente de... De distintos sectores que ha expresado su opinión contraria a esto. Uh -huh. Sabemos, eh, profesor, estamos hablando con el profesor Oscar Nocetti, ex eh, presidente de la cooperativa y, y este, este, un histórico defensor de, de los derechos cooperativistas. Eh, le cuento a la audiencia y también le quería, este, quería reflexionar un poco con usted porque sabemos que Clarín siempre se ha beneficiado y gracias a distintos gobiernos que han pasado en estos 40 años de democracia pero quizá nunca como lo hizo con el gobierno de eh, Mauricio Macri, que apenas asumió, este, le habilitó seguir comprando frecuencias porque este, derogó algunos, de, algunos artículos de la ley de medios, eh, una, ley, una de las leyes más democráticas que tiene el país, porque se este, discutió en todo el país en distintos foros y demás. Eh, pero también se benefició porque el gobierno de Javier Milei le permitió... La fusión entre Telefónica y Telecom, o sea, eh, el, el, el grupo siempre se ha beneficiado y han sido algunos gobiernos de derecha, o por lo menos este, eh, que por lo menos intentan ir por esos, por esos carriles, los que le han dado una mano. Digo, eh, ahora esto que esté pasando en Santa Rosa y en la provincia de La Pampa podría ser La Pampa un mojón para mostrar otra cara, Mostrar que hay otro camino No, no, sé, si, no sé qué le parece Sí, es clarísimo lo que usted dice Bueno, le hago una, una leve corrección El grupo Clarín ya Junto con el Diario la Nación Fueron los grandes grupos Privilegiados por el proceso militar También Que les dieron papel prensa Prácticamente eh, Les cedieron una gran empresa Y eso, eso les permitió Un dominio periodístico un control de un insumo básico para, la, para, lo, para las grandes, este, los grandes diarios del país, que bueno, este, eso implicó que crecieran muy fuerte. Después, había, el grupo Clarín compró una gran cantidad de canales del interior, a los cuales prácticamente obligó, acá en La Pampa, se quedó con canales importantes, eh, de, de la provincia con, a través de, de una estrategia que hizo con Fútbol para Todos que cada vez lo cobraba más y ahogaba los canales del interior y después los compraba y se quedó con gran cantidad de canales, los compraba en dólares después con la crisis después de haber comprado una gran cantidad de canales que, que empezaba a pagar en dólares porque así se negociaron eh, en, la, en, en, en una de las crisis que tuvo el país, ¿qué lograron? Que las deudas en dólares se especificaran. Y en vez de tener deudas en dólares, terminaron pagando esos canales, chaucha y palito, como dicen los criollos, en pesos. Este, un dólar equivalía a cuatro pesos con no sé cuánto. Y bueno, eh, para ellos que cobraban las tarifas de los servicios de canales de especialmente fútbol para todos, lo cobraban en pesos. Usted sabe lo que es la ventaja de contraer una, una deuda en dólares y que después el Estado le diga que, que, bueno, que esa deuda que usted contrajo la pague en pesos. Y, y, y un vuelto para ellos. Pero bueno, eso fue lo que pasó y después, ni hablar de lo que pasó con Macri, que como usted bien dice, a los tres días de asumir, derogó de la ley de medios eh, los... los digamos, aquellos puntos que eh, tenían que ver de, de impedir los monopolios. Justamente lo, los aspectos antimonopólicos de la ley de medios que prohibía la concentración mediática, esos fue los que derogó, derogó Macri, pero obviamente eso ya estaba redactado incluso, fue un decreto de necesidad y urgencia, este, ni siquiera pasó por el Congreso, por nada, ...que con gran celeridad ...a los tres días de asumir... ...se ocupó de estos grupos... ...de, de los intereses de estos grupos... ...del grupo Claín especialmente... ...bueno... Eh, ...y después... ...este hombre... Eh, ...estamos hablando de Milley... ...que para mí... ...ni sabe gobernar... ...y además es muy, muy sensible... ...a los intereses económicos... ...a través de su hermana... Eh, eh, ...bueno ya no ofrece ninguna resistencia a, a que estos grandes grupos se, se, se adquieran mayor poder, y, eh, concentren empresas mediante fusiones, pero bueno, ahora se está dando cuenta de que esas empresas se le vuelven en contra, que no tienen patria, diríamos, política, esas empresas, y que no, no, no las va a controlar nunca, porque esas empresas se mueven, Por sobre, los, por sobre el propio Estado, porque esas empresas crecieron, como yo les decía recién, beneficiándose con los subsidios, prebendas que el Estado les otorgó. Pero luego, para, para no correr riesgo, para subsistir, esos grandes monopolios que tienen beneficios extraordinarios, subsisten, tienen la política que para no tener riesgo, controlen el Estado a través de de la incorporación de funcionarios, ministros este, en cada uno de los gobiernos en todos los han tenido ¿eh? entonces, ¿qué pasa? ellos se ocupan después de, de controlar el Estado para no, no correr riesgo entonces son grupos que la política les interesa especialmente no porque protejan los intereses populares sino para proteger los privilegios que tienen tener funcionarios dentro del Estado que le garanticen seguir actuando como actúan. Entonces, no, no, no son solamente una empresa privada con la cual se puede competir para obtener este, mejoras en un servicio u otro, sino que se trata de, de, de monopolios políticos que inciden en la política de una manera clara, en, en, en su propio beneficio y en su propia supervivencia. Claro, sin, sin ser elegidos por el voto popular. Por supuesto, claro. y, y, y uno ve que, por ejemplo, el caso de Judice, la, la, la mujer esta que es bien del grupo Clarín y que fue diputada, estuvo en el CONFER, este, fue representante del Estado cuando fuimos a Washington a pelear por la ley de medios que habían derogado, por lo menos parcialmente, Ella estaba representando los intereses de Clarín, aunque iba como funcionaria del Estado, pero uno escuchaba a Clarín, no a, a, a, no a un funcionario del Estado. Claro, está hablando y, de Silvana Giudice. Exactamente. Bueno, eso es un caso típico de una persona que representa los intereses de una empresa, de un monopolio dentro del Estado. Y que además no, no, se, no se preocupa mucho en esconderlo. Totalmente. Eh, Bueno y, y, y después las luchas que ha tenido Clarín contra contra presidentes democráticos que, con los cuales ha tenido una relación muy muy en contrario empezando por Alfonsín precisamente que, que le hizo la, la vida imposible bueno porque porque los intereses de, de o por lo menos ciertas concepciones políticas del de, de primer gobierno democrático después de la del proceso militar eh, no coincidían con los del grupo. Bueno, en fin, hay una larga historia para que acá algunos se hagan lo distraído. Eh, pareciera que la cuestión es una cuestión de que hay que darles lugar porque vienen a invertir. Los discursos del ingreso del proyecto al Consejo Deliberante son puramente económicos. No hay ninguna, ningún, ninguna digamos... Eh, señalamiento de las consecuencias políticas. Usted dice, pero bueno, muchachos, esto no es solamente un proyecto empresarial, es un proyecto político también, de alambrar a la provincia, de, de, de incidir sobre lo, de quiénes van a ser gobernadores, qué, qué grupos políticos se les va a dar apoyo y cuáles no, y, y sobre todo el manejo... En, este, ...de las mentalidades que ellos ejercen a través de los monopolios mediáticos. Pero pareciera que algunos, este, no sé, este, les agarró amnesia... ...y están dispuestos a levantar la mano por, por algo que, que en el fondo... ...nos destruye a todos, por lo menos en, desde el punto de vista... ...de la capacidad de democratizar los discursos, ¿no? Profesor Nocetti, muchas gracias por su tiempo... ...y vamos a seguir hablando del tema... Bueno, ha sido un placer y muchas gracias por la libertad de expresión que en esta radio siempre ha sido un, un elemento notable. Muchas gracias, le mandamos un abrazo. Gracias. Oscar Noceti, ex presidente de la CPE y histórico e histórico este, luchador por los derechos cooperativistas, clarito, más claro, imposible. Donde entra Clarín de Preda. Queremos. 106.1 Pero resulta que la, el procedimiento educativo más